Regunón, Guzzi, Guzzi ahí, bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. 12 grados de temperatura ahora mismo en Berriozar, cielos despejados y despejados seguirán durante la mayor parte del día con temperaturas que rondarán los 22 o 23 eh, grados tanto hoy como mañana, de hecho la previsión es eh, parecida para hoy y para mañana con cielos despejados, temperaturas eh, bastante agradables, eh, superando los 20 grados y ya irán ascendiendo hacia el eh, viernes en los que se rondarán los 30 grados de temperatura, 28 o 29 grados Y ya para el sábado se prevén algunas lluvias, aunque como solemos decir, las eh, previsiones de más de tres o cuatro días no suelen ser excesivamente fiables. Así que habrá que esperar a ver. Como cada miércoles, el Berrión de hoy tendrá dos eh, partes. Una primera parte de, en la que hablaremos de cuestiones eh, informativas de la actualidad más cercana, de la actualidad de Berriozar, de la actualidad de Iruñerria y de la actualidad de Navarra con nuestro boletín informativo. Y posteriormente tendremos nuestro turno de entrevistas en el que hablaremos eh, con Miquel del grupo Querobia que eh, están preparando ya lo que será su nuevo trabajo Supernova y nos contarán todos los detalles de ese proyecto en nuestra entrevista en Euskera. Asimismo, también eh, hablaremos de libros con nuestro experto Yosu Jiménez Maya. Así que no nos eh, entretenemos más, eh, pasamos ya directamente a nuestro boletín informativo y comenzamos ya, así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en 23 de mayo de 2012 Comenzamos nuestro berrión informativo Comenzamos nuestro boletín Como siempre hablando de cuestiones de Navarra Y como no podía ser de otra manera Comenzamos hablando de esa jornada de huelga Y las manifestaciones que tuvieron lugar ayer En torno al sector de la enseñanza pública Y es que al parecer se ha tratado de una huelga histórica de un éxito histórico de esta huelga en Navarra y es que si la del pasado 27 de octubre fue calificada como la mayor huelga de la enseñanza pública de los últimos 20 años en Navarra La celebrada ayer marcó un nuevo récord, no solo de seguimiento, sino también de asistencia a las manifestaciones, en especial a la de Pamplona, que congregó a docentes procedentes de diferentes localidades de la comunidad foral. El porcentaje de profesores que secundó el paro, entre los que pudieron hacerlo y no se vieron obligados a realizar servicios mínimos, superó el 70%, según afirmaron los sindicatos convocantes, cifra que el Departamento de Educación rebajó al 48,8% eh, aunque eh, se, pues, eh, siempre suele haber ese baile de cifras entre lo que eh, estipula el gobierno Entre lo que afirma el gobierno y lo que afirman los sindicatos En todo caso, el acto principal de la jornada se vivió durante el mediodía en Pamplona Que acogió una manifestación multitudinaria en la que participaron más de 12.000 personas En su mayoría docentes, familias y estudiantes Una cifra que duplica la registrada en la huelga de octubre Lo que da cuenta, lo que da una imagen bastante clara del éxito que tuvo esta manifestación y este paro. Eh, la huelga fue prácticamente total desde Vera hasta Cortes. La diferencia de otras ocasiones, la huelga se sintió en la gran mayoría de los centros educativos públicos y en pocos se situó por debajo del 50% y también en la Universidad Pública de Navarra. Según destacaron los sindicatos convocantes, LAB, ST, Comisiones Obreras, AFAPNA, AMPE, CISIF, ELA y UG, el seguimiento fue total en localidades como Alsasua, Lecumberri y Huarte. Alcanzó el 77% en la zona de Tudela y se situó en el 70% en Pamplona y Comarca. En la zona de Tafalla y Bastán se situó en un 60%, mientras que en la zona de Carcastillo y San Adrián rodó, rondó perdón, el 40%. No hubo diferencias de seguimiento por niveles, pero sí por modelos. En los centros del modelo D de, eh, y en los eh, mixtos el seguimiento fue del 80% mientras que en los del modelo G, exclusivamente en castellano se cifró en un 65%. Con estos datos sobre la mesa, los sindicatos estimaron que más del 70% secundó la huelga, lo que supone un seguimiento prácticamente absoluto dado que los servicios mínimos suponen alrededor de un 30% de las plantillas y es que en los centros de infantil y primaria debe haber un profesor por cada tres unidades y en secundaria bachillerato y FP, uno por cada cuatro. Por lo tanto, un un éxito rotundo, según afirmaron los sindicatos, que destacaron el apoyo masivo otorgado por las familias al no llevar a sus hijos a clase. Y nuestra segunda noticia del día también tiene cariz económico y es que Caja Navarra ha probado integrarse en CaixaBank donde tendrá escasamente un 1%. Y es que Caja Navarra ya es pasado. El Consejo General de la Entidad aprobó ayer integrarse en CaixaBank, donde su participación quedará reducida a, uno, a un 1% con un solo representante en el Consejo de Administración. La decisión contó con 19 votos a favor y dos en contra, el de José Miguel Núñez parlamentario de izquierda-esquerra, y el de Gaisca Huarte, del grupo de impositores de LAB. A la reunión faltaron tres consejeros y, sin embargo, asistieron el consejero delegado Enrique Goñi y el secretario General Alberto Pascual, aunque estos no votaron. La integración de Caja Navarra en Caixabank fue defendida tanto por Goñi como por Asiaine, quienes se reconocieron que Dada la normativa establecida en sendos decretos, Banca Cívica por sí sola no puede cumplir con las exigencias de capitalización y provisiones establecidas. Según afirmaron, no hay alternativa y en esta situación Goñi y Asiain consideraron que la integración es buena, aunque la participación de Caja Navarra haya sido valorada en el 1% de la entidad resultante. A su juicio, ese 1% constituye una minoría significativa que se puede gestionar de forma activa. Los consejeros a los que se sirvió un aperitivo al término de la reunión cobrarán por asistir a ella 1.700 euros cada uno, salvo que se haya renunciado a esa dieta como fue el caso del parlamentario de izquierda Esquerra. Antes de comenzar el Consejo, Nguyen comentó en declaraciones a los periodistas que esta reunión era el final de Caja Navarra, que queda liquidada como entidad de crédito como consecuencia de unas decisiones muy inadecuadas primero por las inversiones inmobiliarias y después por la privatización de todas las cajas y su entrega a la banca. Por su parte, el consejero Gaisca Huarte del Lab también votó en contra y recordó en su intervención que en el momento de la constitución de Banca Cívica, Caja Navarra era propietaria del 29% de sus acciones, con lo que permitía influir de manera importante en la toma de decisiones respecto a las políticas crediticias de dicha entidad. Ahora, con el exiguo 1% del capital de CaixaBank, tanto la capacidad de influir en la toma de decisiones como los fondos que lleguen para la obra social van a disminuir de forma importante. Fueron las palabras de Gaiska Huarte, del sindicato LAB. vamos a empezar a desgranar ya la actualidad de Berriozar y aunque antes de empezar a daros las noticias os recordamos ese llamamiento a la solidaridad que nos hacen desde Sorcen y Casbatuaz y en general todos los organizadores de la última fiesta de la nueva escuela pública Euskaldun que tuvo lugar en la Taconera el pasado domingo y que por culpa de la lluvia no salió todo lo bien que podía haber salido y ha dejado un agujero económico que ahora es necesario tapar. Eh, para Para ello, los organizadores de la fiesta han abierto un número de cuenta en la caja laboral para que todo aquel que lo desee pueda realizar sus aportaciones. El número de cuenta es el siguiente, 3035-0058-3005-81172598. Repetimos el número de cuenta, 3035-0058-3005-81172598. Bien, y ahora sí comenzamos a hablar de las diversas noticias de Berriozar y lo hacemos con ese día de Berriozar que tendrá lugar el próximo sábado aquí en la Plaza de Guzqui, aquí mismito al lado de Berriozar y Ratia. Eh, como hemos dicho será el día 26 y ya tenemos entre manos el programa festivo para esa jornada. A las 9 de la mañana comenzará el día con las auroras del Coro San Esteban del Club de Jubilados. A las 10 y media de la mañana saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos desde Lanceluce. Y a las 11 tendrá lugar una feria de artesanía en la Plaza Eguzqui con encuentro de encajeras, talos elaborados por Esculán feria de animales eh, un programa de hábitos saludables eh, y un rocódromo Asimismo, a las 12 del mediodía tendrá lugar la actuación de danzas chiquis Ulargi y a las 12 y media comenzará el pasacalles con la banda de música Doñua. A las 2 del mediodía llegará la hora de los calderetes, de los tradicionales calderetes en el paseo Basoa y a las 5 de la tarde los juegos infantiles con la ludoteca Cholín. Asimismo, también habrá una actividad de plástica de la mano de la pima Unsensi y se volverá a abrir el il rocodromo A las 7 y media de la tarde actuarán la, el grupo de danzas Chorizuri y la fanfarre Vizcargain, así como una actuación de danzas nicaragüenses de la mano de Asnina. A las 9 menos cuarto llegará el turno del concierto de rock de la mano del grupo Los Corleone y a las 9 karaoke en el centro juvenil en el Gastelecu. A las 10 de la noche habrá bailables con los gaiteros de Aizaldi y para terminar con el programa festivo, a las 10 y cuarto de la noche saldrá el toro de fuego simplemente recordar que todas aquellas personas que queráis apuntaros a los calderetes tenéis de plazo hasta mañana 24 de mayo de 11 de la mañana a 1 del mediodía en el área de cultura del ayuntamiento de Berriozar El Ayuntamiento también ha organizado unos campamentos urbanos para este mes de agosto bajo el lema Los Tesoros del Mundo. Te vienes a buscarlos. El objetivo de estos campamentos es ofrecer un espacio lúdico y educativo a los niños y niñas en periodo estival. Para ello, el programa incluye varias actividades en exterior e interior dinamizadas por monitores y monitoras con experiencia en actividades similares. El campamento comenzará el 6 de agosto y finalizará el día 24 de ese mismo mes y el horario de los campamentos será de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía. Habrá grupos en castellano y en euskera. El plazo de inscripción comenzará el 7 de junio, será en concreto del 7 al 15 de junio a través del teléfono 012 en horario de 8, eh, de, 8 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y de 9 media de la mañana a una y media del mediodía los sábados. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 euros para las personas no empadronadas. Para cualquier consulta o sugerencia podéis dirigiros al área de cultura a través de la dirección de email cultura.berriozar.es o por teléfono en el 948-301656, 948-301656. Otras actividades de interés, eh, las jornadas Otro Berriozar también existe, concluyen hoy con eh, otra tanda de charlas eh, a cargo de las asociaciones Anfas, Caritas, Videan, Esclerosis Múltiple y Bono Taxi. Estas eh, charlas tendrán lugar hoy, esta tarde, a partir de las 7, en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. y no podemos eh, dejar de hablar, si, si mencionamos actividades eh, culturales eh, y de interés eh, para los, y las berriozartarias no podemos eh, dejar de hablar de nuestro taller, de nuestro curso de radio, el que organizamos, Berriozar y Riatia y eguzki Plaza El Cartea, para todas aquellas personas que tengan interés en aprender a hacer un programa de radio. Para inscribirse solo hay que mandar un email a Berriozar y Riatia, todo junto, Berriozari hasta el próximo 13 de junio indicando que queréis apuntaros en el eh, curso de radio y eh, dando vuestro nombre, apellidos y número de teléfono de contacto la parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio aquí en nuestros estudios y eh, todas eh, aquellas personas que lo deseen podrán eh, inscribirse sin necesidad de ningún tipo de conocimiento previo o de estudios eh, previos y por supuesto de forma totalmente gratuita. Recordamos que podéis inscribiros en la dirección de email berriozarirratia.com Entre las actividades y las citas para los próximos días debemos recordaros también la cita del próximo martes, del martes de la semana que viene, 29 de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y es que eh, allí nos hablarán de alternativas de acceso a la vivienda, en concreto de las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Eh, a cargo de Raúl Robert, del eh, Asociación Sostre Civic, que nos hablará de lo que son esas cooperativas de vivienda en cesión de uso y qué alternativas ofrecen a la hora de acceder a una vivienda. Por lo tanto, la cita el día 29 a las 7 de la tarde en el Culturgunet. También recordaros que tenemos dos concursos, dos concursos además con bastante tradición en Berriozar, que ya están abiertos y el plazo de presentación de trabajos ya está abierto, tanto para el concurso del cartel de fiestas de este año como para el de fotografía. El concurso, en cuanto al concurso de cartel de fiestas, tendremos que hablar de qué, del plazo de presentación de trabajos que concluye el 8 de junio hasta entonces podrán presentarse todos los originales todas las personas que quieran participar podrán presentar un máximo de tres carteles en estilo y técnica libres se premiará el mejor cartel presentado con un premio de 600 euros al mejor local con un premio de 300 y habrá también un premio infantil de 150 euros En cuanto al concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad, eh, un concurso que además eh, cumple su undécima edición eh, este año. Todas las personas que lo deseen podrán eh, participar con un máximo de tres fotografías que deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos o igualdad entre mujeres y hombres. Las fotografías deberán llevar título y serán, podrán ser en blanco y negro o en color, aunque de tamaño 20x30. Se entregarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase «undécimo concurso de fotografía». Estos sobres se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8 y media a 1 y media de la mañana, desde el 16 de mayo hasta el próximo 22 de junio. Y en este caso también habrá varios premios. Un primer premio de 400 euros, un segundo de 300 y un tercero de 150. Asimismo, habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por uno o una Berrio Zartagria consistente en 400 euros. Y para hablar de deportes comenzamos con el campeonato de Socatira 4x4 de Navarra, cuya tercera jornada se jugó el sábado pasado en Amayur. Ya nos han llegado los resultados en la categoría masculina de 300 kilos. El equipo de Berriozar fue primero con 6 puntos y medio. Amayur segundo con otros seis puntos y medio. Ibardi tercero con 5 puntos. Chantrea, cuarto con 4. Y Mots eh, quinto con 3. Y Basaburúa eh, sexto con 2. Y BKE, el segundo equipo de Berriozar, último con 1 punto. En la categoría cadete de 290 kilos. BKE fue primero con 4 eh, puntos. Chantrea segundo con 3. Andramari tercero con 2. Y Berriozar, eh, último con 1. En cuanto a la categoría de féminas, eh, Sakana fue primero con 3 puntos, Basaburu Aimot segundo con 2 y Berriozar tercero con 1 punto. Y tenemos que dar cuenta de dos salidas montañeras. Los grupos de montaña de nuestra localidad están terminando ya la temporada. De hecho, los amigos de la montaña eh, celebrarán su finalista el próximo 27 de mayo. El próximo domingo, como de costumbre, ascenderán a la cima de Irever donde tienen colocado su buzón de montaña y luego comerán en un restaurante. Como de costumbre, la marcha saldrá a las 9 de la mañana desde la Plaza de Guzqui. Por su parte, Bkmendi Mendy Taldea ha decidido posponer su salida del mes de mayo y es que estaba prevista para este sábado y coincide con el Berrio Zagren eguna La salida programada para esta ocasión es la primera etapa del Camino de Santiago empezando desde Don Iván Egarazzi para terminar en Orreaga. Por lo tanto, Bkmendi Mendy Taldea desarrollará esta actividad el próximo 2 de junio. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozari Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net. Beriosar y Ratia en el 100.8 de FM. Beriosar y Ratia en un punto sorti. Zeragoas berri ozare, irretien berri onzai joan. Eta, he mentse, telefonoz talde, kerobia taldeko Mikel Zorrilla, musikaria, kaixo Mikel, egunon ja is gewoon een barca thuis heb ik altijd ook wel een keer klassieke wat dat dat gaan, nou, elke eta dat bueno, ba, ik eta dat, eta e, bueno, bueno, ba, gurekin, e <laughs> bueno, placer, eta er eta bueno, ba, behar dugu zuen, proiektu berriaz, Supernova is een is eta dat, nou, bueno, als o projectu Bicija is aanendue, er is een grote groep mensen Edo in het land zijn geïnteresseerd, die in het land zijn geïnteresseerd, die in het land zijn geïnteresseerd, die in het land in het land zijn geïnteresseerd, die in het het het het En dan ga ik de hele tijd in de rij. eh badiraudi arazo batzuk dauzkagula hemen koneksioarekin baina saiatuko gara eh ba hauek e, konpontzen eta hoien gainetik ba elkarrizketa egiten e, Mikel Zorria hemen telefonoz bestalde daukaguk Be, Egunon on berri zure Mikel Egunon on berri arai lurrizketa <laughs> dainen saqeoa bon. vale ba bueno eh ara eginen supernova zuen proiektu berria esplikatzen baina zaia da esplikatzen e, zer da supernova konta igozuzuk Bueno, proyecto Aut, hasta que ahorita smoban da momentos, se orañegitendo unaa proyecto Azaldu uh -huh. eta aurrerago ikusiko dugu ateratzen denen edo es proyecto saiatzen dena da de jendearen parte hartzea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 en die nabaldien ba duzue uh -huh. egeten na eta bestela ez, ez bestela bertan beragelditzen da guzien Bai, bai, hori da Finansiazio modu horiek fanden ditzen zaio baina, bueno, gure proiektua hori izate gain e, bada ere ez bakarrik e, jendeak e, aportazio hau eta, eta aztu, ez e, maite ikusi hartu baizik, eta bueno ba, jendearen parte hartzea e, bidaltzea ba, hori, esaten genuen lausate zituela supernova proiektua ba, 10 DVD horretan jendea azaltzea ba, bueno, ba kerobeari buruzko duen iritzea E ikusten ere gure grabaketa prozesuan parte hartzen eta guti hortan hala ez bakarrik finantziazio mailan laguntari baizik eta gero proiektuaren parte hartze bera mm -hmm. eta zergatik erabaki zenuten halako esperimentu bat egitea halako egitasmo bat egitea e, bueno ga garai garaiak zaiak direlako edo gustatzen zitzailako ba musika eta musikaren inguruan halako esperimentuak egitea Claro, ook niet zo te durven. Ik schaamde en Ik ikusita. Is de laos of wat ritsen koos. De askenaane, Az, gukesrugus, je kulaelki, olaco. Is de kiette. Is anders ook een muzikaal merk. Aan het pluggar viva. Bedoel, als ieder, als ieder te zeggen te vinden. Dan, wel, maar die schaamt zal zei ja. Of zo zal jasen. Dat wil eh era karri da, guretzako proiektu dat gurechako projecto era gar bueno vaak cultuur gure, en gure granito de arena de besloten en beslaafd sea es ja bueno vaak weer aan de innen en het ross is disco conceptual van persoon en baten in guruan mm -hmm. ondoren pentsatu genuen, nobetos en la trilogia bat, ateratzea, bata ter atea de la burrekin mm -hmm. er waren projecten al betty eh, het zijn een trilogie van Salaco, je hebt een disketchebatek, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, je hebt een interesse, een interesse, je een een een een een een een een een een een een een een een een maar ik wil er een zetel voor de inderdaad de teugels en dan nooit de gratis de zaak is wel zes moduli toe en zegt ook eens benoemd aan de orde en financiën te komen door ik momenten reken maar nooit alleen de zaak is het al de volgende zetel van de taal de uur de uur de uur de uur de uur de uur de uur de uur de uur de uur de de uur de de uur de uur de uur <laughs> KONTAIGUZU NOLAKOA IZANEN DEN HORI, ZER JASOKO DU? ZUPER eh, e, e, NOBA PAKO IZANGO DA mm, LIBURUZKA BATEN FORMA IZANGO DUDE BATEN KAJA BATEN TAMAINA BAINO LIBURUZKA BATEN FORMA ETA AUKIKO DU ZE AUDIO BAT DUDE mm -hmm. BAT NON PROJEKTU ANOLAK UDEATU DEN ETA DENA ZALDUKO DEN ETA ORA JENDEAK PARTE ARTZEA AUKIKO DU Gero LIBURUZKA BAT EUKIKO DITUBA BESTI EZBERZINEEN ILUSTRAZIOAK, HISTORIAK, mm -hmm. TESTU et, BATZUK ETA OLAKO HAUZAK het is een mural van, mm -hmm. een mural van e, bueno, dimensie, een dieta van mural van, mural van aantuken van millas a het is een mural van millas a lekker, het is een mural van aantuken van worden pencha, maar milja satita in de DVD-tamanya is aan deze muur gebracht. Waar, ba, bueno, wel, originaal, dimensies zijn dit ook al zo groot. Ta, gaan natuurlijk oriënteren, de touren dat ik je zet in de buurt. Milja die koers is mooi gatwaardig. Het is een pak verdinia, bakoitzak je muralaren ja die is verdiend bij die zang onder de laken veras is verdiene is aan de hand vaak ooit zeggen zot en nu een productuele do pqorie als ze niet aan suren zulke maten dus een andere trucen als ze niet aan wel een tante orszan zei is een alsoverestiaad hè zo een op een een op een op een op een op een op het is wel goed, koste wat je wilt. Maand, maand, wellicht bereid je je wel aan. Het is wel goed, niet goed te laden, de zuidwest die je eh, cultuur universala dela la signe ala merkatu itxi bat beste wat zoekuste duten bezala Bueno, a ver a, garbi dego así ginen, verem viskoa que esga en barres artur artera de nituén copi raín bueno así era na signe la co va va ba, disquech va te que nituín en una co relació la co vite com modua que va google que la experiència os ha guste de nou ca. Baño els ha guste en soa sena anya, ta no a sena no la funciona tant ja, goed, met tu en je de trilogie van Salako is er En hebben het en de Met jou en je vriendin een En je hebt. er een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 ba aurre egune zakala lekurik uh -huh. eta eta eta horrela kudeatu nahi badute edo jarraitu nahi badute ba ez dute ez dute laguntzarik e, eukiko eta gainera ez dira ba ba, ba bistaleriaren errealitatean e, egongo eh uh -huh. eta orduan ez lagit e, edo moldatzen dira ederta zerbait ez atsundugu gustion artean uh -huh. edo bestela ba bueno ba jarraituko dugu orain arte bezala Eta, eta, Dat es de videona. Ez Dat is de videona. Dat team heb je niet gegeven. E, momentu net supernova projectu heb je eman ook dutenak gegeven. Je hebt het niet gegeven. Je hebt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 Niemand uit de turron is baina Dat u komt, maak je een overnemer. Ik zit de lauwtje. Ik word al goed, goed, goed. Ik wil graag dat je daar is. Als ik niet goed ben, dan ben ik niet goed ben. Als ik niet goed ben, dan ben ik niet goed ben. Eh, Bosteun er al best in gareneen. Bueno, Het is, nou, de breunde goitabos te negonda oriozo laisterisangoda. Uh -huh. Bosteun er al best in gareneen. Maar daar e, prestatuta. Secula grabatu ez duguna Eta nou, grabatu duguna bereziki versiky. Uh -huh. Maar pertsona persoon houeë en vidaal secodimeës. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, va disca todo. bueno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 is kerry sam bezalaber josaris jatiaren de jaren eran zonnig aan gatik of een dom is kerry talen en arte al orzo nog meer lord van Kerovia Mikel Zorrilla is aan telefonoz doen. Teléfonen bestaal de Supernova, Euren Projectu Berriari Bruce, Itzeiten, Orein. En het garena, een Arena, Allena, een record Disco Belgrado Cantuada. Het is een gauw gera sa joan, bere alaxe josu, jiménez, maya, is aan bere, liburuen, gomendio, equini, acer, ja, da, karren, gaor, pean. Thank you. Aurrero goiaz e Berrión magazinean eta lehen aipatu dugun legez liburuak mintzagai izanen ditugu datozen minutuetan Josu Jiménez mailarekin. Kaixo Josu egunon. Kaixo baitazuri ere. Etan gaurkoan beste itzulpen bat ekarri diguzu. Bai, aurrekoan e, aulkatu benuen Xavier Mendigurenena eta oraingo e, hontan aulkatu nahi dut euskarrera ekarritako liburu bat. Mm -hmm. Robert Fischerrek idatietako armadura erdoilduko salduna. Eta e, zer da eleberri bat da, ipuin sortabat ipuin luzea askotan ez dakik weesaten Aizuzen ere posten nauk zure eh? galderak ze armadura erdoilduko salduna sagilkatzien oso del liburu bat baita. Badu ipunetik badu estarretik, badu novelatik eh asten zailarik irakurtzen eh ipuin bat eh dela ematen du, baya, bueno ipuin plus se bat litzake ipuin eztekotan eh eh laroita a mairu orreal ditu ez da in beste eh? orre no? oiturari alden liburu bat da <laughs> gainera eh, umoresko pasarte asko dauka, eh?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 norber beruazagutzeko eta norberak dituen gorabera emozionala kulertzen lagun dezake nobelatsoa dugu eta gainera ba euskarra eh tsukun ekarria eh mm -hmm. eta kurtzen ari zaren larik ahztu egiten baituzu itzulpen bat irakurtzen ari zarela eh ni ke zagutzen ez du dan neska batek itzuli du eh usteudaritzen dela nou, verkoopvernoemd dat kon laniel, maar jij is tot de sauzen, niet van jou wat je sintergaastje agua de het usua e, ori, disembar. Oriolis. E, e, e sínes coa Joshua, coa Joshua. Que no micrófono i talita se roeteran diso. Este naiot Nick va sínes baditu diso i ja curri no eta galdetu noen galdetunenea nor zen usua Bizenbag hau eta eman diate hainbat erreferente baina nik ez dut zautzen baino benetan pozgarria da ikustea ba hori ba bertzenoitzaiteko komentatu genuen gizara saioetan bertan ba ze pozgarria den irakurtzea liburutxo bate euskara ekarria eta ez oroitztea itzultzaileaz mhm mm bai besteñoiz aipatzen dago bai gustura irakurtzen den ze goxo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 Liburak eh, Duen i, i eh, labur biltzen du bere baitan, zertan dat zan li nobelatio hau. Armadura erdoelduko zalduna. salduna. bat armadura jantzita eta armadura esin erantzi eta zergatik eta hori guztia hori ja mm. liburua berda ja korri eta benetan ba ba ba du umore puntuo asko eta erraz irakurtzen denez ba ipuinetik nobelara salto ematen lagun dezaken tresna bada mm -hmm. e, beraz institututako irakasleen batek aditzen mailan baditz kontuan arte ez dela hau izan daiteke la oso liburu egokia latzeko ikarlekin eta nik uste dut agian gehiegi litzake esatea baina esan izango dut klasiko bihurtzeko hainbat meritu daukana. Ja, is een goede keer je in een moment moment. Ik ben hier in het moment. Ik ben hier in het moment. Ik ben hier in het Ik het Las 11 y 33 Siento que el techo se me va a caer Oigo la puerta y tengo que me hacer llorar Dice el vecino que el mundo va mejor Porque un cretino lo ha dicho Por televisión Mira usted por Dios Que ya no es cuestión de fe Ni de perder la razón Eta Josu Jimenez Maiaari esan diogun bezala zu eieren agur esanbeharrian gara Izan ere gure denbora amaitu da, esanbeharrikoak esan, esan dituguia da Eta bihar ementsi izanen gaitu zu e, goizeko zortzi terdietatik aitzinera Gure boletinarekin, euskarazko informatiboarekin Eta bederatzietatik aurrera berrion magazinarekin Haidime kago jo zintipale dan Verás, en eh, gurean eh, ya raito, FMkoeun.sortzian, berriozari, reatiaren, xintonian, edo interneten, eguzkiplaza.neten. Y para colmo aquí no se puede fumar, hay un atasco que ahoga la ciudad, pongo la radio... Betikoa, biar arte chinchua kizan, eta ondo bici, ayo. No hay mensajes en la red, ni recuerdos de tu... Deel de amor no no no